Cuentos de hadas españoles. El lago de los cisnes. Era así una vez, muy lejos en un profundo bosque, había un lago conocido como el lago de los cisnes. En él vivía un solo cisne, que se deslizaba silenciosamente y con gracia en el agua cristalina. El lago de los cisnes, aunque hermoso, guardaba un secreto. Cuando se puso el sol, el cisne se convirtió en una hermosa joven. La mujer era una princesa y se llamaba Odette. Ella había sido maldecida por un malvado mago llamado Rothbard, que odiaba a sus amables modales. La única forma de romper el hechizo era encontrar el amor verdadero. Odette, todavía dura tu maldición. ¿Aún no has roto el hechizo? De todo lo que quieras Mi verdadero amor definitivamente vendrá Y me salvará ¿Amor verdadero? <risa> Ay, ¿Quién te encontrará en este oscuro bosque? ¿Y quién amaría a un cisne? Siempre estarás aquí sola <risa> Sé que él vendrá Mi corazón dice que vendrá en un reino no lejos del bosque, vivía una reina que era muy amable. Ella tenía un hijo, el príncipe Siegfried, que era muy guapo, inteligente y fuerte. Pero la amabilidad no era su fuerte. Una noche, la reina le llamó. Oye, Siegfried, ven aquí. Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué sorpresa puedes darle a un hombre adulto? ¡Oh, madre! ¡Qué sorpresa! ¡Es realmente un caballo precioso! ¡Venga, vamos, Sifrit. No estoy seguro. No parece lo suficientemente fuerte. Oh. Bueno, creo que tiene bastante carácter. Tal vez deberías llamarlo Stomper. Ahora, escucha, tengo otra sorpresa para ti. Sifrit vio a tres hermosas doncellas ir delicadamente hacia él. Estas doncellas han venido a conocerte. ¿Qué te parece? ¿Oh, matrimonio? Madre, no quiero casarme. Y estas chicas ni siquiera se preocuparán por mí. Solo quieren casarse conmigo porque soy un príncipe. ¡Oh! ¡Qué grosero! Mm. ¡Pero ¿Sí, Sifrid! ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puedes comportarte así? ¡No quiero escuchar nada más! ¡Vamos, caballo! ¡Veamos lo fuerte que eres! ¡Vayamos a algún lugar lejos de aquí! Stomper comenzó a moverse rápidamente y galopó a toda velocidad, fuera del reino. El príncipe Sifrid no podía controlarlo y por mucho que lo intentara... El caballo seguía hacia adelante. Pronto llegaron al bosque. Stomper se detuvo de repente y el príncipe Sifrit se cayó sobre un montón de hojas. ¡Maldito caballo! ¡Estúpido! Ni siquiera sabes galopar. Vas a pagar por esto, ¿sabes? Pero cuando se volvió, vio un lago frente a él. Estaba tan sorprendido que casi se olvidó de su mal día. Se sentó cerca de unos arbustos y se quedó contemplando el lago. Finalmente, paz y tranquilidad. ¿Por qué mi madre me hace esto? ¿Quiere que me case con alguien que ni siquiera conozco? Y luego me da un caballo que tampoco me gusta. ¡Qué día tan horrible! Mientras el príncipe se quejaba de su mal día... La princesa Odette se había escondido detrás de un árbol y le miraba atentamente ¿Quién es ese hombre? Parece estar realmente furioso por algo Todo es realmente horrible, el mundo es horrible, incluso estas flores son horribles Al verlo destrozando las flores, Odette se puso furiosa Oye, no puedes hacer eso con las flores, no han hecho nada para merecer eso El príncipe Siegfried quedó hipnotizado por la belleza de Odette. ¿Eh? ¿Quién eres tú? Yo soy Odette, princesa de este lago. ¿Cómo te atreves a venir aquí y romper estas pobres flores? Hmm. Soy el príncipe Siegfried. ¿Por qué debería preocuparme por estas estúpidas flores? No son estúpidas. Tienen sentimientos como tú y como yo. No. No te pongas de su parte Odette puso su mano sobre una flor y le hizo revivir nuevamente El príncipe Siegfried estaba sorprendido, nunca había visto algo así Odette vio su mirada sorprendida y sonrió ¿Por qué me sonríes de esa manera? Cuando ayudes a alguien que lo necesite, entonces lo sabrás Inténtalo, no te hará daño ser un poco amable ¿Me estás insultando? Eso es una estupidez ¡Vámonos, caballo! Oh. Oye, príncipe, inténtalo una vez. También sonreirás. Nunca jamás. El príncipe Sifrid voló rápidamente. Fue un largo camino de regreso y ya estaba empezando a amanecer. En el camino se encontró con un pobre anciano. Oye, joven, ¿me darías un poco de agua? Estoy muy sediento. ¿Agua? ¿Pero quién te has creído que... En ese momento, la voz de Odé sonó claramente en su mente. Oye, príncipe, nunca es demasiado tarde para ser amable. Uh, aquí. Puedes coger esto. Bébetela toda. No la quiero. Oh, gracias. Eres muy amable. El príncipe estaba tan sorprendido por lo que había hecho que sonrió. Y pronto volvió a casa de muy buen humor. Al día siguiente, en el palacio, decidió ser amable con las doncellas. Algo que nunca había hecho. Y cuando vio sus caras, se sintió aún mejor. Oh, esto es lo que ella quería decir. Creo que iría a verla esta noche también. Y aquella noche se dirigió hacia donde estaba su caballo. ¡Shh! ¡Soy yo! ¡Quiero ir al lago! ¡Llévame allí ahora mismo! ¿Ah? ¿Qué haces? <ríe> Oye, ¿por favor me llevas al lago, Stomper? Así que salieron de vuelta al lago. Y Odette estaba extremadamente sorprendida. ¡Oh! ¡Has vuelto! ¿Por qué? Uh, ¿Qué quieres decir con por qué? ¿No puede un príncipe ir donde le dé la gana? Además, gracias por haberme enseñado algo tan especial ayer. Es todo un placer para mí. Ven, déjame enseñarte. Y tú también... Um... Oh, su nombre es Stomper. Hola, Stomper. Eres un buen caballo. Bueno, no creas, no es tan bueno como parece. Durante toda la noche, Sifrit y Odette se rieron y conversaron. Ella le mostró muchos lugares hermosos allí. <risa> Pero su amabilidad y belleza era lo que más llamaba su atención. Todas las noches iba a verla y al amanecer se separaba. A medida que pasaron los días, todos notaron lo amable y generoso que se había vuelto el príncipe. Hijo, tengo algo que decirte. Dime, madre. Esta noche todas las doncellas del reino serán invitadas a un baile y tienes que bailar con ellas. Pero madre, ya te he dicho mil veces que no amo a ninguna. Hijo mío, la gente de este reino espera que su príncipe se case y que algún día se convierta en rey. Mañana deberás elegir una novia. Esa es mi última palabra. Oh, ¿Qué puedo hacer, Stomper? Esa noche, el príncipe bailó con todas las hermosas doncellas que estaban allí. Le sonrió dulcemente, pero lo único que podía pensar era en Odette. El baile duró casi toda la noche, pero cuando finalmente terminó, el príncipe salió del palacio. Stolper, vamos en busca de Odette, ¿de acuerdo? Galoparon a toda velocidad en mitad de la fría noche, pero no sabían que una sombra le seguía muy de cerca. Pronto llegaron al lago, algo cansados. ¡Odette! ¡Odette! ¿Qué pasa, Sifrit? Esta noche pareces muy... ¡Oh! Vaya, ¿va todo bien? Odette, he venido para decirte que estoy enamorado de ti. No puedo dejar de pensar en ti. ¿Te gustaría ser mi esposa? Es que no puedo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué no? Porque yo soy... En ese momento, el sol comenzó a salir Y antes de que Odette pudiera terminar de hablar Se había convertido en un cisne Delante del príncipe Sifri Odette, no ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo te has convertido en un cisne? Verás Hace mucho tiempo, un cruel mago llamado Rothbard me hechizó. Ahora, debido a su magia, soy humana de noche y un cisne de día. Solo el verdadero amor puede romper este hechizo. Entonces, deja que yo lo rompa. Te amaré muchísimo, ya seas un cisne, un ser humano o lo que sea. <risas> ¿Crees que romper un hechizo es algo tan fácil? <risas> ¿Crees que solo con unas palabras demuestras tu amor? No, el verdadero amor es sacrificio. ¿Estás listo para sacrificarte por amor? Sí, lo estoy. Haré cualquier cosa por ella. Muy bien. ¡No! ¡Sí, fe. ¿Cómo te atreves a hacerle esto? ¡Ah! ¡No, Odette! ¡Mi amor, despierta! ¡Odette! ¡Estúpidos! Oh, ¡Odette, despierta, por favor! Oh, ¡Despierta, por favor! Con una malvada sonrisa en su rostro, Rothbard se dio la vuelta y comenzó a caminar. Pero justo entonces, Stomper llegó por detrás y le pateó. Rothbard, al salir volando por los aires, dejó caer su varita en el suelo. Con toda su fuerza, Stomper agitó sus patas en el aire y pisoteó la varita, rompiéndola en dos mitades. ¡No! En ese momento, Rothbard desapareció y nunca jamás se le volvió a ver. De repente... Salieron unos destellos mágicos de los pedazos rotos de la varita. Sus destellos volaron hacia Odette y Sifrit y los tocaron. De inmediato, Sifrit volvió a su forma humana. Odette también volvió a ser una hermosa dama y abrió los ojos lentamente. Odette, Odette, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, estoy bien. ¿Qué ha pasado con Rothbard? Bueno... Digamos que nuestro Stomper se ha encargado de él El príncipe y Stomper llevaron a Odette al palacio Sifrit le explicó todo a su madre Que se mostró muy feliz por haber conocido a aquella bella princesa Y aceptó de inmediato el matrimonio Odette y el príncipe Sifrit se casaron en una espléndida ceremonia El príncipe Sifrit asumió el trono del reino Y la gente se puso muy feliz Pero... ¿Qué pasó con Stomper?, me preguntaréis. Bueno, Stomper fue nombrado comandante en jefe del ejército del rey y se aseguró de que personas como Rotar se mantuvieran alejadas del reino.